Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial del 107.4, Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernan Núñez y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. Para comenzar la sesión de hipnosis de hoy, vamos a hacerlo con la música de un grupo enigmático que vuelve con su segundo y esperadísimo trabajo, uno de los grandes álbumes de la temporada. Los británicos de XX, de XX, Coexist, es como se llama ese trabajo, lleno de canciones melancólicas a punto de, eh, de explotar, pero sin llegar a hacerlo, y con temas redondos como este que nos sirve para descubrirlo. Angels nos sirve para darte la bienvenida a hipnosis. Ellos son de XX. enigmáticos, eh, nocturnos, eh, con esas canciones susurradas, con punteos eh, justos en el momento adecuado. Música eh, sosegada como este, Angels. Vamos con la otra cara de la moneda. Otro grupo british eh, que, sin embargo, apela a la inmediatez y a la diversión. También presentan su segundo eh, trabajo. Ellos son The Bad Things. Come of Age es como han titulado este segundo álbum que se inaugura pues con canciones simples directas y que se pegan rápidamente a la cabeza y es que el pop no, no, no debe ser otra cosa que este Teenage Icon de Bad Things. álbum de regreso de The Bad Things, con este teenage Shake, con una de esas canciones al estilo de nuestra comida favorita, nuestro bar favorito. Podemos ir ir mil veces que no nos cansaremos. Pues este estilo musical pues pasa lo mismo. No, y no han inventado nada. Es una fórmula repetida mil veces, pero es eh, bueno. Pues, no nos cansamos. Es algo divertido que a fin de cuentas de eso se trata. Richard Howley, otro británico con una carrera muy dilatada, que eh, vuelve con un nuevo trabajo llamado eh, Standing at the Sky's Edge, en este caso, quizá prescindiendo un poco de la línea de sus trabajos anteriores que estaban pues, llenos de orquestaciones, con más pompa, eh, en este caso vuelve a, a una estructura más simple de, de rock, con guitarras, con bajos, con batería. Sin, tanta, sin tanto adorno vamos a descubrirlo en canciones como este time will you uh, uh, will bring you winter son las nuevas canciones de mr. Richard Howley Sleeping. Sleepy eyed too wise, just shy of Hay una serie, una serie de tópicos alrededor de Richard Howley, que su larga carrera musical ya pues va desmontando. Que si el de Krooner. Este álbum ya no es tan Krooner. Que si ex de Pulp, Que bueno, pues también queda como mera anécdota. Porque a lo largo de sus siete álbumes, pues eh, ya ha dado tiempo para eh, constituir una, una carrera propia y un nombre propio. Richard Howley con este nuevo e interesantísimo trabajo, Standing at the Sky Age. Vamos ahora con una banda eh, a la que le tenemos mucho cariño. Pensábamos que eh, habían terminado su carrera musical sin despedirse prácticamente. Estamos hablando de saint Etienne. y sin embargo, siete años después de su último trabajo, reaparecen con un álbum conceptual que se llama Words and Music. Un álbum, como siempre, con canciones muy bonitas, y que pues, nos hace un poco reencontrarnos con, con esa pasión que se tiene por la música cuando, en fin, cuando tienes 15, 20 años Last Days of Disco son las nuevas canciones de San Etienne Qué buenos, no pierden la frescura. San Etienne con este Last Days of Disco, una de las canciones que se esconden dentro de este World and Music, que le, un, un retorno eh, no esperado, aunque nos alegra muchísimo Siete años después eh, no pierden la frescura y nos entregan canciones redondas, perfectas, como esa que acaba de sonar. Como así lo llevan haciendo un, un porrón de años los que nos acompañan a continuación, Como son Pet Shop Boys, un icono de la música pop que siguen en activo y siguen sacando discos más que dignos. Como este Elysium, su enésima entrega con canciones como este A Third Time y en ese Pet Shop Boys. Boys siguen en activo y de qué manera con este nuevo trabajo Elysium Al, eh, grupos con un adjetivo uh, que los describe perfectamente tanto eh, los anteriores como este San Etienne, Pet Shop Boys los que vienen a continuación también eh, se les puede aplicar perfectamente como son el de Cool eh, Hot Chip son los que nos acompañan y, y perfectamente se les puede acoplar Esa, esa definición night and day una de las temazos de la temporada y de su último trabajo In Our Heads Hot Chip You're jibber-jabber I'll just light up my car We're not encima de su carrera Hot Chips con este Night and Day y una de las canciones que se incluyen en su nuevo trabajo In Our Heads. Ex Lex Outs es como se llama el grupo que nos acompaña a continuación. No son franceses, sino que son un trío californiano. Los hermanos Larry Mer y la batería Yoshi Nakamoto presentan temas como este Home Tonight. Let's kill me. con aire retro, ex-outs desde California, con ese Home Tonight y más grupos en esa misma línea como estos que nos encantan llamados TV Girl, que nos dejan esta fantástica misery. It's tough. Volvemos al presente, aunque es un disco actual, el de T.B. Gell, pero la música desde luego suena a tiempos pasados. Sin embargo, el grupo que nos acompaña a continuación, Passion Pit, nos presentan un álbum repleto de música actual. Gossamer es como se llama el álbum y tiene temazos como este Heyday, Passion Pit. Ya sabes que estás en hipnosis en el 107.4 Onda Marina Radio. proyecto llamado Passion Pit tras el que se esconde Michael Angelakos, un, una música que puede sonar eufórica, así que que te da subidón y sin embargo una historia pues bastante truculenta tras eh, tras la historia personal de, del líder de, de la banda, una persona que vive muy muy al límite. Este es su segundo trabajo, Gösemer es como se llama y, y tiene temazos, por supuesto, como este que acaba de sonar Headway. Unos habituales de, de hipnosis, los que vienen a continuación, Doom Doom Girls, en este caso con un single que se llama, al igual que esta canción, Lord Knows. tears When love is smothered out in fear Ahí nos dejan esa bonita balada Lord Knows, firmada por los Dam Dam Girls Vamos ahora, si antes hablábamos de un retorno inesperado como el de San Etienne, este sí que lo es eh, Dinosaur Jr. una banda mítica del rock de los 90 que pensábamos que estaba extinguida, valga el chiste y que vuelven con un álbum pues más que interesante Vamos a escuchar un ejemplo Watch the Corners es el eh, El inesperado retorno de Dinosaur Jr. plan was set in stone Maravilla, el retorno de una banda mítica, Dinosaur Junior. Tres años han pasado desde The Farm, su anterior trabajo. J. Mastis, Lou Barlow, en fin, para Marv, los que nos formamos musicalmente en los 90, Dinosaur Junior, pues son todo un icono eh, I Bet On the Sky es como se llama este recomendable trabajo que, que nos dejan. Vamos ahora... Uh, con la música de uno de los músicos favoritos de los últimos tiempos de este programa como es Jens Leckman al fin tiene un nuevo trabajo llamado I know what love isn't ya, ya sé lo que el amor no es y, y nos deja otra de las canciones que vamos desgranando poco a poco de, del álbum como es este Erika America Jens Leckman casino thingy with its exhaust fumes and empty promises and promises baby América, cinco años han tenido que pasar desde aquel Nightfall son corte de ala del sueco Jens Leckman hasta que nos ha entregado este fantástico y e encantador álbum llamado I Know What Love Isn't Llegamos a la, al final del programa de hoy, al final de esta sesión de hipnosis Lo hacemos con un tema eh, trepidante, contundente, firmado por Spiritualize Hey Jane Tell them what you can do.